Bueno, ya tú sabes, de regreso aquí a Alto Calido Radio Show, como siempre, lunes, miércoles y viernes de 5 a 7, las dos horas más impresionantes de reggaeton y hispan, mi hermano, Alto Calido Radio Show, con este quien te habla, Blackomar, ya tú sabes, donde mejor se estrenan las canciones en exclusiva, donde te ponemos la música vieja y las mejores entrevistas. Y bueno, esta entrevista ya venía unos días, días, días y días, ya tú sabes, por ahí dándole promoción, porque ya había salido alguien haciendo una entrevista por aquí por Alto y Radio Show, pero esta persona que viene, pues ya tú sabes, este, aquí se le da 50% a todo el mundo y directamente desde el 787 Puerto Rico. Ya tú sabes, desde Cataño, alguien de la vieja escuela que todavía sigue campeando con nosotros, es nada más y nada menos que Mikey Perfecto. Dímelo, Mikey. Vaya, mi hermano blanco, tú no sabes que esto, esta, esta entrevista... escuelas de todo latinoamérica alrededor del mundo que están pegados con un alto calibre este le envío un abrazo fuerte de parte de Mikey perfecto el cantautor ya tú sabes oye Mikey no y también también nosotros te queremos dar las felicitaciones porque la semana pasada estuviste cumpliendo años que este te quería dar la sorpresa sacarle en el show el día de tu cumpleaños pero yo dije contra a lo mejor Mikey tiene que estar vacilando y eso vamos a dejarlo tranquilo no ya se ver así ya soy mayor de edad ya puedo entrar a la latisco digo <risa> Porque antes me miraban mucho, me pedían ID y todo, para comprar cerveza y para comprar las cosas, ¿verdad? No me dejaban, no me vendían en los liquor stores, pero ahora sí, ahora, ahora sí. soy mayor de edad. ¿Desde la semana pasada ya eres mayor de edad? Sí, sí, sí. Ah, ya. Pues Todavía sí. me veo un chamaquito, pero tú sabes, metiendo manos mano. Ah, ese es bueno, ese es bueno, ¿no? Bueno, y como un chamaquito te ve y como, ya tú sabes, como tiempos anteriores, ya tú sabes, como se veía Silvestre este talón porque está, ya tú sabes, en el gimnasio y está... Está ya tú sabes, hecho hecho todo un hombre sí. fuerte Sí, bueno, estoy, estoy haciendo el trabajo Estoy haciendo el trabajo porque obviamente Tú sabes que nosotros venimos de la vieja escuela Y, y mantenerte al trote y compitiendo con, con estos muchachitos de ahora Que están verdaderamente haciendo un trabajo fenomenal Hay que ponerse las pilas Tú sabes, uno no puede subir Yo respeto mucho al público Y precisamente por eso es que yo quise hacer esta entrevista Porque eh, sé que en las semanas anteriores a esta entrevista estuvieron diciendo unos comentarios por ahí que no están fundamentados en la verdad y, y verdaderamente me ponen triste porque yo llevo muchos años trabajando en el género, inventando sí. estilos nuevos y haciendo el trabajo que se tiene que hacer. Este No he tenido la mejor suerte verdad? porque eso no es culpa de nadie. Yo creo que yo soy uno de esos artistas que tal vez el día que yo muera es el día que la gente va a ver todo el trabajo que yo he hecho y lo mucho que yo admiro a este género, a su exponente. Esto yo lo llevo en la sangre de corazón y, y, y la música mía es urbana. He trabajado con gente de todos los géneros, pero siempre represento los míos, los del barrio, los que están abajo, los del cacerío. Esos son las gente que son los que me dan de comer a mí. Y esto yo lo hago con tanto orgullo. la verdad y cuando se presta una persona para decir comentarios aunque sean medias verdades verdad porque yo no soy santo este a mí me molesta y te doy las gracias por abrir estos micrófonos y dejar que yo también diga lo mío porque tú sabes no es una versión nada malo que hay de los hechos pues es así este para la gente que están sintonizando ahora este este es Mikey Perfecto conocido de la vieja escuela tú sabes cuando era Dueto este, con Bimbo eh, Para 3 to funky", este, Pues la semana pasada Estuvimos este, escuchando Una entrevista por aquí por Alto Cali el Radio Show cuando Bimbo presentó la canción De masacre este Que le tira a Checa, le tira a la gente En un récord y entonces pues ahí está Envuelto Mikey Perfecto Que no tan solo fue su compañero Sino que son compadres es compadre de Bimbo y, y yo te digo más el, el recuerdo que yo tengo Cuando yo pienso en Bimbo, el recuerdo que a mí me gusta sabes que Bimbo era mi hermano, tú sabes, esto no, no simplemente es una persona que cantaba conmigo, nosotros no nos unimos porque queríamos hacer un disco, nosotros nos unimos porque verdaderamente somos del mismo barrio, nos criamos juntos, las amistades que tenemos son amistades mutuas, este, yo le bauticé el nene de la Shahi que ya es un adolescente, eh, hicimos cosas grandísimas para el género porque para el tiempo que nosotros empezamos muchos de los estilos que hoy en día son de línea verdad esos estilos no existían nosotros combinamos el R&B con el hip hop la salsa con el reggaetón el ragamofing el 37 de playero eso todavía sigue siendo un palo yo donde quiera que voy cuando me presento eh, tengo que cantarse de donde el parco se ha caído el avión donde quiera me la piden donde quiera voy y mi hermano verdaderamente me quedo con la boca abierta cuando yo oigo que hizo tantas cosas grandes para el género conmigo que vivimos tantos momentos intensos que nadamos en contra de la corriente que abrimos tantas puertas lo oigo prestándose para hacer una entrevista donde verdaderamente aparte de tirarme porque yo sé que tal vez él se tiene que sentir un poco mal pero cuando empieza a emplear la mentira y a santificarse como si él fuese la persona mejor del mundo eso a mí me molesta mi hermano porque fíjate cómo es la cosa este nosotros tratamos de hacer el junte de nuevo Nos dimos cuenta que tal vez, tal vez el, el, la química entre nosotros se había acabado. Y, y, él, y él me dejó arrollado a mí con un disco cuando nosotros estábamos firmados con Emi, donde ya yo tenía todas las canciones grabadas y un día yo me entero que él se quiere ir del grupo porque si me llama a mí, me dice a mí que Timbo estaba allí borrando todas las partes de él. Eso y, todo esto, este Mike, que todo esto es sin consentimiento tuyo. No, el, el, el tipo, nosotros nos íbamos a 50-50 los chavos en el dinero y él llega un día y me dice, 7 mil pesos por los coros míos, y yo le dije que no, porque ya el negocio estaba cuadrado, y de la noche a la mañana el tipo aparece en el estudio, borra todas las partes de él, que él sabe que es verdad lo que te estoy diciendo, y desaparece, me empieza a pichar las llamadas, empieza, olvídate, desaparece, varios meses después yo lo oigo, que el tipo sale con un disco donde me tira, y tú tienes que entender que él tiene razón, quizás en esa época yo me sentí un poco herido, y tal vez yo, yo no me expresaba de la mejor manera de él, pero él tampoco se de la mejor manera de mí y trató de difamarme a mí con amistades mutuas te los puedo nombrar le habló le habló mierda de mí a DJ Miguelito que es un amistad mutuo de nosotros a yo él dando traque mi corista y es palpero de nosotros desde chamaquito donde quiera que se metía era la segunda vez que hacía un disco y me tiraba. tú sabes y yo verdaderamente me, me empecé a sentir mal te puedo decir de, de corazón que en esa época, en esos meses, pues pues mi mi relación con él era cero y no lo podía ver ni en pintura. Pero mi hermano, por la, mira, yo te lo juro, por por la por mi santa hija, que yo la adoro, que yo pasé esa página hace mucho tiempo, mano. Yo estoy en otra página del libro, yo estoy terminando una maestría en psicología, yo compré una casa en las montañas, yo estoy escribiendo un libro, acabo de hacerle una música nueva a Ovy Bermúdez, con quien me gané el Grammy como disco Revelación del Año. eso fui yo. Y dicho sea de paso, de esa canción nos llevamos dos Grammy también porque yo fui parte de esa canción y la escribí también. Con Olga Tañón le compuse una canción que se llevó mejor canción tropical del año en los Grammy latinos también, que yo tal vez no subía a coger una estatuilla, pero yo estaba envuelto ahí trabajando con discos grandes y con gente grande representando al género. Y donde quiera que va, el tipo siempre está con la tiradera. ¿Y tú sabes qué? Yo te puedo hablar a calzón quitado está pasando con él es que si sí, nosotros hicimos muchas cosas aquí, muchas cosas grandes, pero lo que pasa es que el tipo cambió, el tipo es un lambido, es un afrentado, lo quiere todo para él, lo que le gusta es usar la gente, usar a toda la gente, por eso es que no está en Puerto Rico, él hizo esa entrevista fronteando como que estaba en Puerto Rico, él no está en Puerto Rico nada, porque aquí la gente sabe lo que él da, la gente sabe que lo que él llega es a llevárselo de él, a usar la gente, Checa, Checa le dio la mano a mi hermano, Checa lo que hizo fue cantar con él porque él estaba pagado. él habla de VI, de VI Music, mira esa gente le dio un trabajo, donde quiera que él va, él empieza, usa a la gente, sale de ahí y sale hablando mierda de la gente, eso no es cosa de hombre, él se pone a hablar de la gente después que le dan la mano y por eso no está en Puerto Rico, porque aquí ya la gente le dieron la postura. donde quiera que él esté le está haciendo lo mismo porque con esa canción me lo dio a demostrar por allá haciéndose pasar como la víctima para cachetear un hamburger pero tarde o temprano esa gente se van a dar cuenta y él va a llegar aquí de nuevo oye este, Mikey perdona que te pregunte ahora que ahora que tú dices este eso de Hambergel este tú escuchaste la entrevista de bimbo ¿La llegaste a escuchar? Sí, la, la, la, la escuché, claro que sí. Este, porque... En la parte que él dice, eh, que te dicen desde ahora, este, Mikey McDonald, es porque te, te, tú trabajaste o trabajas ahora mismito en eso. ¿A qué él se refiere cuando él dice este, Mikey McDonald? No, yo, yo analizando bien la cosa, lo que parece que él dice, porque como parece, aparentemente él me desea mal a mí, que no es lo que yo le deseo a él, yo le deseo todo lo mejor del mundo, ¿verdad? Le deseo que esté bien, porque yo yo creo en Dios y yo tengo que desearle bien al prójimo pero él desea que yo esté mal y él dice que como yo voy a estar apagado yo voy a terminar trabajando en McDonald's pero yo te voy a decir una cosa si yo tuviese que trabajar en McDonald's que no he tenido que hacerlo, gracias a Dios, gracias a Dios, porque con publishing y las composiciones yo pude comprar mi casa, que era el sueño que yo tenía, y la compré como yo la quería, y estoy ganando dinero en lo mío, estoy en la universidad, estoy haciendo 20 cosas, y ahora mismo tengo un negocio para sacar un libro, o sea que yo estoy usando la mente, yo no he tenido que trabajar en McDonald's, pero si yo tuviese que trabajar en McDonald's, flaco, yo te lo juro por mi madre, que yo trabajo con orgullo y con honor, porque trabajar es una honra, y yo soy un hombre, y yo por no coger a la gente mía, a la gente que están criados conmigo y masacrarlo y difamarlo por tal de que me den una entrevista yo prefiero trabajar en McDonald's porque yo soy de verdad además en McDonald's trabaja mucha gente que son de corazón y él es el menos que debe de estar hablando de McDonald's porque un tipo que carga 500 libras de sobrepeso y se pasa boceándola por ahí como si fuese un galardón tiene que estar loco de McDonald's sabe él Es más, es más probable que lo vean a él metido en McDonald's la que me vean a mí. Eso es empezando lo que te puedo decir, tú sabes. Él dice por ahí que cuando yo lo conocí yo estaba arrastrado. Mira, mi hermano, yo no lo niego. Yo me he arrastrado 80 veces en esta vida y las que me faltan. Yo he sabido comer caviar con senadores y gobernadores y, y también he sabido beber chichadito de una caneca con los pones de callejón porque yo soy de barrio, pero yo hablo de frente. Yo soy un hombre, yo no necesito ponerme con las cosas que se está poniendo él. Y yo estoy haciendo esta entrevista porque yo le quiero decir a bimbo, que cambie la página que busque de Dios, que no se enfoque tanto en mí, que ponga el poco para allá, para la casa de la madre de María que se están cayendo en canto y que mire ver cómo él puede resolver esa gente que dejó a su mujer arrollar, él tiene un nene adolescente que es negado, que yo lo vi los otros días, que no sabe ni dónde está su pai tiene una nena señorita que necesita de su pai que no sabe ni dónde está él por él estar corriendo por allá detrás de cantos de sirena, por allá fronteando y haciéndose pasar como la víctima bimbo mi hermano, por favor despierta, deja eso ya mano, tú sabes, yo te deseo bien olvídate de Mikey, yo estoy haciendo lo mío haz tu musiquita, haz tu show allá en Chicago, donde tú dices que vas a tener show, y sé feliz Yo estoy haciendo música, mira, yo no pienso en bimbo para nada, Blaco. Bimbo no es un pensamiento recurrente en mi vida. Y esta, a mí me dijeron, mira hermano, tú, ver, cuando yo escuché esa entrevista, lo que me puse triste, yo, a mí no me dio ni coraje, porque lo que me dio a entender él es que todavía está pegado en un sentimiento que ya no existe, tú sabes, esto pasó. Y este, verdaderamente yo necesitaba hacer esto porque yo quiero que el público que, que nos conoce, que nos que nos admira entiendale ¿de dónde es que está saliendo toda esta cosa? tú sabes porque verdaderamente de mi parte no es este, yo te juro que yo sigo yendo al mismo sitio mis amistades son las mismas yo me paso en Cataño. si él quisiera encontrarme si verdaderamente quería arreglar un problema él sabe dónde yo vivo él sabe mi teléfono que yo nunca lo he cambiado él podía sentarse conmigo a hablar él no tenía que hacerlo de esa manera por eso es que yo pues también necesito tirar la parte mía para que la gente sepa que no es como él dice y mira y dicho sea de paso él lo sabe y lo sabe la gente lo sabe la gente que, que yo voy a mencionarte que son amistades mutuas que vuelvo y te digo Joel Miguelito Fernández. Todo el mundo sabe que muchas veces estaban presentes y nosotros estábamos. Y yo le dije, le decía a él, mira bimbo, si nosotros tenemos algún problema, si yo te hice algo, por favor, habla ahora, vamos a aclarar esto ahora. Y él se quedaba callado. Entonces hice de lejos, por allá, a tirarnos una canción, a tirarnos una entrevista, a hablar mierda, porque lo que está haciendo es hablar mierda, pudiendo resolver el problema conmigo, tú sabes. Entonces dice que el puerco soy yo, tú sabes. Encima de eso, yo te voy a decir ahí, él dice y habla bien, que si Don Omar, que si Yankee, que si vimos hablado mierda y lo sabe hizo una canción tirándole a Yankee que cuando Yankee lo paró se tuvo que quedar callado y tuvo que venir con un empuje porque la avia donde quiera. Mira, yo le voy a decir una cosa a Bimbo y le voy a decir una cosa al corillo que está jangueando con Bimbo ahora, que yo no los conozco. A ese corillo yo me atrevo a apostar que él le ha hablado mierda de mí y me ha hecho ver a mí como el malo. Solamente le voy a decir una cosa, estuvien al gordito y, y pónganle en el ojo encima que tarde o temprano ustedes se van a dar cuenta lo sucio y lo puesto que es y lo traicionero, porque lo mismo que hizo... En Puerto Rico, con la gente que le dieron la mano, yo iba a hablar mierda de ellos. Lo va a hacer con ustedes. Lo hizo con Miguelito. Lo hizo con VI. Lo ha hecho donde quiera que ha ido. Corre, come, se pierna ambido, se jalta, sale de ahí corriendo y empieza a hablar mierda y hacerse pasar como la víctima. Y eso es lo que está pasando aquí esta vez. Tú sabes, y bimbo, yo te invito, mano, en vez de tirarme una canción, usted es un hombre ya. Párese delante de mí, caíle a donde yo estoy, cae con tu corillo, cae con quien tú quieras y arreglemos el problema, que tú te sientas bien. No lo hago por mí, porque mi vida es otra cosa. Como te dije, la universidad es otra vida. Tengo muchas cosas en que pensar. Tengo una vida. Yo estoy haciendo lo mío. Actualmente quiero mandarle un saludo a la gente de Venezuela voy a ir por allá este, y a Sonia Bello que está corriendo las cosas mías en Venezuela le doy las gracias a ese equipo de trabajo este oye ahora que ahora, ahora, ahora, ahora que cambias el tema este Mikey eh, ya que wow hemos escuchado bastantes cositas fuertes verdad que yo creo que ya en eso que tú dijiste pues yo creo que ya tú le dejaste claro a Bimbo lo que tú en verdad querías decirle este, con tu carrera musical este Mikey ¿Qué es lo que está sucediendo? ¿Vas a seguir cantando? ¿Te va a quedar cantando? Bueno, ¿Te va a quedar cantando. Bueno, ¿Tú, ¿Tú sabes lo que pasa? ¿Tú sabes lo que pasa? El que canta, canta siempre, hermano. ¿Tú sabes lo que te digo? Es como tú. Tú tal vez no estás bailando activamente, pero si te metes a un club, Si algo, si algo te inspira a bailar, tú vas a bailar. ¿Me okay. lo que te digo? Este, pues a mí la que la, la que me pone y me hace a cantar casi siempre es, es Ivy, porque Ivy, a, a Ivy Queen yo la amo, mano. Ivy, Ivy es mi hermana. Entonces, pues, este, para el, el de ella hay un tema que va a salir, este. Estoy haciendo unas presentaciones personales que tengo porque monté una banda y estoy tocando eh, la música de nosotros, de Triches de Fonky. Le hice unas nuevas versiones y, y meto muchas de las canciones nuevas y las estoy presentando por Venezuela. Eh, pronto voy a ir a Cali, Colombia. Pero lo que te estoy diciendo es que como estoy tratando de terminar la maestría en psicología, no trato de salir mucho de la isla porque te soy honesto yo soy perfeccionista y estoy pasando todas mis clases con A y estoy tratando de meterle bien a fuego a eso y no quiero que la carrera artística eh, se interponga en mis metas este, eh, académicas que tengo y, y, y yo sé que ya se está dando eh, todo va súper bien sigo componiéndole canciones a otra gente actualmente estuve trabajando pero bajé a Cataño que le encantó o oh, Vive el model". Sí, vi la foto por ahí en Facebook vacilando el hombre allí en el barrio. Sí, muchachos, porque es que en, en, en Cataño hay gente buena, tú sabes, es que tú sabes, tú has corrido por ahí, no me hagas tirarte al hasta el medio. Tú sabes. <risa> en Guanamato y en todo eso pero ya tú no, sabes saludos a toda esa es que gente es de Guanamato es el, el COVID, el ya, COVID el ya, ya tú sabes ya saludos para todos todos todos todo, todo, cacería y todos los barrios de allá de Cataño oye pero bueno, esta es una cosita bien importante este Mikey para toda esa gente verdad porque hay mucha gente de, del género como Sayo gente como bueno un montón un montón de artistas verdad para no empezar a mencionar nombres que les gustan verdad que les compongan este otros artistas este cómo se pueden comunicar contigo cómo te pueden conseguir este Mikey bueno este Me, me cogiste ahora mismo Que yo no sé El, el número de tele eh, de memoria Bueno, pero está bien Pero ah, bueno, por ahí hay un Facebook Y hay un MySpace también Que si quieres Bueno, pues. sí me pueden, Se pueden comunicar Por eh, MySpace Que es este eh, Slash The Original Mikey Perfecto o, o en Facebook Me pueden conseguir Con Mikey Perfecto el cantautor Este y, y con mucho gusto eh, Y vuelvo y te digo Mano Esta entrevista la hice Porque fui invitado Por por mi mi, mi compadre pero lo menos que hago es pensar en bimbo, yo no, mira, meterme a un estudio hacer una canción dirigida a bimbo para mí es una pérdida de dinero o sea que en a estos martir. mismos momentos tú estás diciendo aquí por, por nuestra emisora, por aquí por Alto Caliente Radio Show que tú pues lo único que estás haciendo es esta entrevista, pero tú de aquí de una entrevista meterte un estudio a sacarle una canción, así él no, vuelve no. a tirarte otra vez ¿para qué? ¿para qué? ¿para qué? mira, porque mira, yo te digo a ti una cosa, este, y sobre todo, este Yo no le reto nada, Bimbo es talentosísimo, Bimbo es una persona talentosa, Él no tiene que hacer eso, tú sabes, Bimbo tiene es fuera. Este, y mucho menos a mí, que yo no soy su enemigo, que le tire a la gente que le gusta tirar, que le tire a, qué sé yo, a Chinonino, a otro, que son gente que se prestan para eso. Mi música es otra cosa. Y lo sabe todo el mundo. Yo estoy en otra liga. Yo no, yo no me tengo que poner a tirarle cancioncitas a Bimbo y, y lo que quiero es que el tipo encuentre la paga. Tú sabes, yo no, eh, verdaderamente es que no pienso en, en, en él para nada, tú sabes, y creo que una de las sugerencias más grandes que le puedo dar a él es que busque de Dios y que ponga el, el foco donde le va a ser de provecho, que ayude a su familia, que, que procure a sus hijos, que trabaje, que, que, que sea buen amigo que restituya su relación con su esposa, que deje de correr por allá y de deambular por allá por la por la costa este de Estados Unidos persiguiendo un sueño que tal vez no se le va a dar porque si sigue con esa mentalidad no se le va a dar, tú sabes, y que se ponga para lo de él, que yo estoy para lo mío tú sabes, y, y también le quiero mandar un saludo a todo el corillo de Cataño que yo sé que van a escuchar esta entrevista porque escucharon la de él y se sintieron tristes también porque me lo dijo todo el mundo nadie vino a a, a, a bufiar ni nada, todo el mundo me dijo, mira qué le pasa a Bimbo, mano, que por qué él está así, tú sabes, y es triste, y es triste, por eso es que yo quise hacer esto una persona también que le doy las gracias a Ivy Queen, que me senté con ella porque me senté con tristeza o sea que también este, pues Ivy Queen también tuvo la oportunidad de, de escuchar la entrevista, las cosas que dijo Bimbo y ella la escuchó y Ivy lo quiere mucho a él también, tú sabes, Ivy en ningún momento me habló mal de él Pero me aconsejó y me dijo, mira Mikey, tú no tienes que ponerte a tirarle canciones a él, Mikey, tú estás haciendo dinero en otra liga, tú sabes, déjalo. Que lo que él me está demostrando a mí con eso es que todavía yo soy un pensamiento recurrente en su mente, eh, todavía siente remordimiento, todavía tal vez siente culpabilidad por lo sucio que ha sido, pero tú sabes cómo yo resuelvo eso, mira... De esta manera, Blanco porque esto es este hombre. Yo le quiero decir a Bimbo directamente, directamente, que yo sé que él va a escuchar esto, mi, mi hermano, compadre. Mira, si yo he hecho algo que te ha ofendido a ti, por favor, perdóname, porque yo he dicho, no fue mi intención, usted es mi hermano y usted es criado conmigo. Por favor, perdóname, porque todo lo que tú haces y lo que sigas haciendo en contra mía, ya yo te lo perdoné. Así que cambia la página, hermano, y que seas feliz. Y, Blanco, yo te doy las gracias a ti. Por esta entrevista, porque de verdad que eh, me hacía falta decirle esto, tú sabes. Yo sé que, y, y, y, y el público del reggaetón alrededor del mundo no son gente pendeja. Ellos saben que Bimbo se pone con esto porque necesitaba una entrevista y necesitaba hacer ruido. Y entonces, pues, tú sabes, no le va a tirar a alguien que le vaya a partir la cara. Él me va a tirar a mí porque sabe que yo lo quiero y lo voy a dejar pasar por el cariño y la admiración y el respeto que siempre le he tenido. Él lo sabe, por eso es que me tira a mí. El pecado cuando roba, roba en la casa, no roba en el pulso, porque en el pulso lo van a matar, la mamá lo va a perdonar, tú sabes, pero, y, y te doy ese ejemplo para que la gente pues se ubiquen, de que él me tira a mí porque sabe que hay cariño y sabe que yo lo admiro, lo llevo desde hace mucho tiempo, y por eso que se quiere servir con la cuchara grande, pero bimbo, por favor, mano. está bueno ya, mi hermano. ¿Sabe? Nosotros somos del mismo sitio y representamos tanto tiempo este género que es muy triste ver que en este, este último tiempo las últimas palitas que tiene las vas a gastar tirándole a una persona que realmente te desea lo, lo mejor. Bueno, ya tú sabes, escuchando por aquí nada más y nada menos que a Mikey Perfecte, ¿verdad? Si yo puedo ser, este, si yo puedo servir de intermediario entre ustedes dos, pues mira, pues mucho alegría y bombaje porque los conozco a los dos. Pero Mikey, ya tú bueno, sabes. Eso, eso, tendría que ser una, eso tendría que ser una condición. Acuérdate que uno es dueño de lo que calle, clavo de lo que dice. Si algún día me lo encuentro y vos vas a cantar algún tema juntos, pues tendrías tú que estar en la coreografía bailando, si es que te queda algo, ¿no? ¡Ja, sé muchachos, la etiqueta que voy a bajar con Kinky con frío <risa> Ay, muchachos, Kinky sabe directa tan Libra también tú estás loco, se cae la cabeza, se cae la tarima Mira, Mike, pues ya tú que sabes, que... no tenemos para más tiempo, pero bueno, bueno, antes de irnos ya tú sabes, quiero que presente algo por aquí que está bien sabroso, que estuvimos escuchando ahorita ya tú sabes, y yo dije, contra, está hay que sonarlo, Mike, así que presente esta canción por aquí, por Alto Cali, el radio show. Bueno, pues para todo el público que está escuchando, eh, toda esa gente que cree en el amor, en el perdón, y todas esa Personas que están realmente bien huskeados con lo que es el, el liriqueo romántico y, y las melodías bonitas. Le dedico este tema de mi más reciente producción en cuerpo y alma. Y se titula Ven Corriendo. Mi gente lo llevo de corazón. Un abrazo. sobre lo que siento pero sé que muy